me equivoqué eh, la verdad que sería no, porque sí me responde a una ideología que no le va a a donde quiera tiene pero un cachetazo. Claro. Se <risa> ve porque lo pude y el que está atrás del spray. Entonces, es, es muy claro que, que esto todo esto, por eso la gente debería tener una advertencia, ¿viste? De que de que esos eh, esas confrontaciones Eh, claramente tienen una, una, una dirección, ¿no? Tal cual. Muy, muy clara, muy clara, Gabriela. Eh, finalmente, eh, hace muy pocas horas hubo represión contra enfermeras uh -huh. y enfermeros en Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Tenés información al respecto? ¿Querés decir algo sobre lo ocurrido? Eh, ¿Te han pasado datos acerca de lo acaecido? No, no, no, la verdad que no, no. No no, no no tenía idea pero bueno más o menos me imagino y bueno desgraciadamente acá también estuvo este proceso no de de que en la época de, de Néstor Néstortina al personal de la salud en la ciudad y fue muy bien no es cierto venía de un de una de una situación de mucha precariedad nosotros para el 2001 que estábamos en riesgo de no cobrar el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. eh, y después viene, yo me acuerdo acá en el hospital, todo el mundo tenía el sueldo embargado, y, y todo el mundo viste, había tenido problemas habitacionales, eh, andaban todos zapatas. Y después en la época de Néstor y Cristina, viste cómo todo fueron mejorando, ¿no? como el privado empezó a pagar, sí. empezó a dar este trabajo en blanco... Los, los patios nos empezaron a llenar de autos cero kilómetros, ¿viste? Entonces ahí no no hacía falta pedir pasar a, a la carrera hospitalaria ni nada de eso, obviamente jamás te dieron cuenta que, eh, que eso era porque había un gobierno que redistribuía e inclusive yo creo que en ese momento eh, los gremios de Ciudad hasta podrían haber logrado muchísimas más ventajas para el personal este eh, eh, muchísimas reivindicaciones que se habían eh, impvisibilitado porque lógico viste si vos estás comiendo bien es lo que pasa no para que ve seguir peleado y claro. si ya estoy bien además no no este es, eh, desgraciadamente la mentalidad del personal de salud eh, se hizo muy meritócrata, no entonces eh, y ahora qué pasó bueno vino macri y eh, primero que lo votaron porque le dijo que le iba a sacar ganancias, y pues, imagínate, no solo no nos sacó ganancias, sino que nos dejó a todos otra vez para el norte, y obviamente ahí se acordaron que no los habían pasado a la carrera, pero como acá su tegua está totalmente arreglado con el macrismo, obviamente que no las va a defender. Los gremios que están saliendo son los gremios que son más de... de Eh, ¿cómo se llama? A eh, la de la de la facción, digamos eh, no me sale ahora el nombre que bueno, que son mucho más contestatarios ¿no es cierto? Son sí. más retroquistas y bueno, y ahí también a veces uno dice, bueno, justo ahora tenés que hacer esto ¿viste? a mí esa parte chicos, ¿viste? me parece que a veces este también hay otra otra otro sesgo ideológico más allá del realismo, ¿no? Pero bueno. Y obviamente, o sea, para para nosotros hay palos, ¿viste? Para para los bienudos eh hay la perla. <risa> <risa> Gabriela Giovano, gracias por esta comunicación, un fuerte abrazo y gracias por todo. No, gracias a vos porque me dejan estar ahí en la radio, que estoy todavía siento al vivo, vamos a ver esto al pie. Estamos este casa para pronunciar todo pero eh, te quiero agradecer públicamente Gaby y, y además eh, realmente tu trabajo en la comunicación popular, no es cierto la, el servicio informativo de nuestra radio que, que tiene que ver también con vos, con tu trayectoria para mí es que tu estar acá y, te lo quiero agradecer bueno. un placer Gabriela Piovano en el aire de la 89.3 Seguimos en La Señal. Bien, bueno, muy bien. Gracias a Rory Ramírez, Alberto Pérez. Eh, algunos se dieron cuenta que están debatiendo sobre algunos artículos previos ¿eh? y otros están eh, más cerca de este presente. Lo que pasa es que el tema Chomsky viene siendo recurrente en la señal porque llevamos adelante un concepto crítico acerca de determinado sector de la inteligencia norteamericana, aun cuando compartamos ciertas intenciones. Aquí Enrique Martín dice Chomsky atrás a 40 años algo así como Beatriz Sarlo. Pero las últimas declaraciones de Sarlo, la verdad que eh, preocupa por ella, ¿no? Preocupa en cierto modo por su perspectiva, su salud, su inteligencia, habiendo sido una persona de pensamiento. Sebastián Iglesias está saludando junto con los demás que hemos eh, señalado al comienzo del programa. Nenina Ruski, Julio Fernández Varaibar, Julio Ruiz, Leonardo Killian, Marita Prado, Carlos Alberto Perpetua, José María Cavalteri, que nos dice otro por otro para Julio Argentino Roca. Dice la conmemoración del día de jubilado, 20 de septiembre... Responde a que en 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se creó la primera caja de jubilaciones y pensiones, promulgada por la ley 4.349, que inicialmente solo beneficiaba a los empleados estatales, bancarios, judiciales y ferroviarios. Décadas posteriores, este beneficio fue ampliado hacia otros sectores hasta abarcar a todos los trabajadores que realicen aportes por su actividad. Levantamos la cortina y también recordamos esa jornada. Bien, siguiendo sí, saludos, Ricardo Omar, Daniel Craves, Charles Ballesteros, Javier Vitale, Julio Ruiz, Camilo Porto Roja, Walter Rabioso. Un fuerte abrazo para todos y para todos los que nos acompañan a diario. preste la atención a la entrevista que viene después de la pausa. ¿no? Gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, Paseo 731, el edificio histórico de la CGT de los Argentinos, allí estamos siempre, aun cuando en este periodo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 Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país.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 en la señal. Bien, aquí nos hace llegar información sobre la ley que dispone el impuesto solidario, ¿no? la de fortuna. El proyecto de ley de aporte solidario a las grandes fortunas impacta sobre menos de 10.000 personas. La mitad de la recaudación será abonada por los 253 contribuyentes con patrimonio que superan los 3.000 millones de pesos, según se desprende de un informe de la AFIP que se presentó este lunes ante la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La firma del dictamen del proyecto de impuesto a las grandes fortunas se pasó al viernes, por lo que se descarta que sea tratado esta semana. Al iniciar la reunión, el presidente de ese organismo, Carlos Heller, ...leyó un estudio enviado por la titular de la FIT, Mercedes Marcó del pont ...donde se señala que esa es la proyección, aunque aclaró que aún no se puede dar un número definitivo de contribuyentes... ...que serán alcanzados porque se está haciendo la verificación de las presentaciones de bienes personales. Dijo que con los datos recabados hasta el momento es posible que el universo alcance alrededor de 9.298 personas que se conformaría con 7.438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de bienes personales, y otros 1.860 que pueden ser incluidos en el futuro. Entonces, en la semana habrá novedades al respecto, están las mediciones, dato más, dato menos, esto marcha en esa dirección. Hay eh, varias observaciones, quiero aclarar, ahora lo vamos a aclarar, en las redes también, eh, acerca de eh, una nota previa de quien les habla, que se titula John Bolton y Noam Chomsky, entre las maniobras y la incomprensión. Eh, se está discutiendo con tono de actualidad, lo estoy observando, y quiero aclarar que es una nota de hace varios meses, pero para nada está reñida con lo que afirmamos ahora. El texto actual... ...al cual estamos haciendo referen referencia... ...se llama Alianzas... ...y está en la portada de la gráfica... ...por ahí andaba Garay... Eh, ...también plantea la discrepancia con Chomsky... ...y también plantea... Eh, ...bueno, una línea de polémica... ...relacionada con el texto anterior... solo que son tiempos distintos... ¿no? Es, ...de los cuales surge la discusión... ...y por lo tanto amerita la aclaración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 Mundo Patricios.